En AM Libertad, esto es Boxeo Planeta. Quien te habla, te da la bienvenida a un nuevo programa de Boxeo Planeta, edición 134. Damián Casino es mi nombre, me acompaña como siempre, habitualmente en esto de hacer boxeo aquí en la ciudad de Rosario. Le quiero dar、eh, el saludo y la bienvenida. ¿Cómo te va Luis Alberto Propacelli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Un gusto compartir la edición número 134 de Boxeo Planeta y, por supuesto,、eh, para desarrollar todo lo que tiene que ver la información a nivel local, nacional e internacional. Sí, Luis, eh, bueno, eh, tenemos mucha información.、Eh, estuvimos en, en la velada、eh, en el estadio de Vélez. Vamos a tratar、eh, en el curso del programa de dar alguna. Alguna de nuestro parecer de lo que fue esa velada en la que Sergio Maravilla Martínez retuvo el cinturón、eh, de Consejo Mundial de Boxeo ante Martin Murray. Martin Murray, que hoy por hoy ya tiene una nueva propuesta y en este caso、eh, ya casi está cerrada la, la pelea con Julio César Chávez Jr. Vamos a tratar de ...de indagar un poquito en lo que podría ser eventualmente、eh, un combate bastante equilibrado、eh, en lo boxístico, por supuesto. Y vamos a, a dar nuestro parecer también. Vamos a tratar de tener、eh, la entrevista que caracteriza al programa. Boxeo Planeta siempre intenta tener la, las voces de, de todos los protagonistas de la actividad, del pugilismo, y por supuesto, vamos a tratar de, de cumplimentar con, con eso también. Que además de, de ser una característica del programa, es algo que, que nos gusta hacerlo porque realmente darle la posibilidad a todo el mundo que, que está haciendo algo por el boxeo. Sean managers,、eh, técnicos, eh, gente que apoya, sponsors,、eh, y bueno, los mismos boxeadores también.、Eh, Luis, me parece que es、eh, por demás de loable para nuestro programa, ¿no? Así es,、eh, la vía de comunicación con un mensajito de texto: 156-16-8686. Y si e no, la otra vía de comunicación también: 0341-156-418-262. Eh, por supuesto que tu mensaje puede estar referido al tema que te parezca más importante.、Eh, es muy rico hoy el, el firmamento boxístico a nivel nacional e internacional, por suerte. Así que si quieres dejar tu mensaje, bienvenido sea. Por supuesto, el saludo, como corresponde a todos aquellos que son habitualmente oyentes,、eh, seguidores de nuestro programa: el caso de c h i c h e l e ó n el caso de, de Ariel Taitolan, de Víctor Timoneda, de Luciano Ploner. Eh, de la gente de Charlie Alanis,、eh, de Pablito Barbosa,、eh, por supuesto, gente también de Capital Federal y Gran Buenos Aires,、eh, Leandro Randolini,、eh, y bueno, decir que viene, por supuesto, a la memoria gente de México, de España, de Uruguay y de Brasil sería reiterarnos. Estamos en una fantástica cifra de ingresos al blog, como así también de clientes, gracias a estar en una AM, como es el caso de AM Libertad. Eh, una radio, todas las voces. Bueno, Luis,、eh, como gran novedad, reapareció Marcelo Domínguez、eh, ganando por nocaut técnico en 7 a b r í g i d o Ruiz Díaz.、Eh, esto fue en el club Banco Nacional de Desarrollo de Martínez, provincia de Buenos Aires. Vi algo、eh, de Domínguez y realmente, claro,、eh, tiene 43 años. Pero、eh, como hay grandes figuras en, en la categoría, se puede dar este, este lujito de. De volver después de cinco años de inactividad y ya desafiando a más de uno, por supuesto que el primero que desafió es、eh, a Fabio Lamole Moli.、Eh, habíamos estado charlando con vos Luis en el Lunapar, k con, con Marcelo Domínguez en la entrevista que le hicimos, y no tenía、eh, en miras volver. Realmente fue una decisión bastante eh, eh, rápida, abrupta, me sí, parece es que. sorpresiva. sorpresiva, pero、sorpresa. que bueno. Eh, como decía,、eh, al no, al, él al entender que no hay grandes、eh, figuras que lo puedan complicar, no es que, que él le va a escapar a ninguno, pero digo,、eh, por eso me parece que le permite a Marcelo el, el Gordo Domínguez volver, ¿no? Sí, los retornos siempre charlamos y compartimos y coincidimos en la mayoría de los casos. No son realmente como para sumar jerarquía a la trayectoria de los pugilistas, pero bueno, los entendemos porque cualquiera que haga cualquier actividad,、eh, valga la redundancia, siente el, el, el alejamiento, ¿no? Como quien dice, quien se jubila de algo en especial、eh, lo, lo toma la nostalgia y a veces, en el caso particular de los boxeadores, está vinculado a la necesidad de, de hacer unos manguitos porque por ahí se han quedado sin, sin el dinero que supieron conseguir. Sí, y hablando también en el orden de la información, finalmente se llegó a un acuerdo el 13 de julio en el Barclay Center de Brooklyn. El campeón de la Federación Internacional de Boxeo、eh, en la categoría semi-completo, Bernard Hopkins, enfrentará a k a r o Murat, un hombre que tiene un récord de 25-1-1 con 15 n o c a u t、eh, Y lo dijo Floyd Mayweather: Yo voy、eh, a tratar de romper un récord que es el récord de Rocky Marciano. Eh, de retirarse invicto, creo que Rocky Marciano re se retiró con algo así como 49-0 con 43 noca o algo sí, así. Y, y Floyd Mayweather está en, en ese camino y le preguntaban si quería ser el campeón、eh, más viejo y dijo no, eso se lo dejo justamente a, a Bernard h o p k i n s que lo, lo está haciendo y muy bien. Sí, recordamos la fecha es 13 de julio en Brooklyn, Federación Internacional de Boxeo en la categoría s e m i c o m ¿Mm? p l e t o Eh, no olvidemos que a nivel nacional,、eh, el, 20, el, el, el próximo、eh, 25 de mayo,、eh, día sábado, se va a estar presentando en Corrientes y Bullar, allí en el Palacio de los Deportes, Luna Park. Omar Andrés Narváez, 38-1-2, con 20 por la vía rápida, frente a Felipe Urucuta, el Gallito, 27-1-0, con 23 por nocao. Eh, en lo que esperamos sea una, una pelea que pueda cubrir las expectativas, con todo lo que esto implica boxísticamente hablando, no, no siempre salen de los mejores contendores buenos combates. Este, en líneas generales, uno va por los antecedentes siempre. El boxeador vuelve a nacer en cada pelea. En este caso, Mar Andrés Narváez tiene un repertorio boxístico lo suficientemente conocido como para asegurar resultados. Pero todo depende si Felipe Orocuta, el gallito. Este, se lo permite. ¿eh? Sabemos que en esta oportunidad Omar Andrés Narváez tratará nuevamente de ratificar, de confirmar ser uno de los grandes campeones de la historia del, del boxeo nacional, en este caso las categorías chicas.、Eh, en el caso particular de lo que vi de Floyd m a y w e a t h e r y Robert Guerrero, vamos a estar charlando más adelante con, con Damián Casino. Calculo que también habrá visto Abner Mares. Y por supuesto en, en, en el combate con Daniel Ponce de León, un veterano de 32 años, este, por la categoría Pluma WBBC, por 12 vueltas, y me dará la opinión de, de lo que vio, ¿no? Este... Sí, Luis, eh, bueno, eh, logramos eh, enganchar la, la comunicación que habitualmente tratamos de tener, como decíamos al comienzo de Boxeo Planeta. Eh, le quiero dar la, la bienvenida a, al programa porque nunca tuvimos la posibilidad de charlar con él.、Eh, ¿Cómo te va, Lucas Matisse, de Damián Casina de b Oxeo Planeta de Rosario? Te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Lucas, en principio agradecerte bueno, que, que pueda ser parte de, de nuestro programa. Realmente、eh, le decía al Cuti que queríamos tener、eh, tu palabra porque nunca había pasado por b Oxeo Planeta. Eh, tenés una, una gran pelea por delante,、eh, venís haciendo una carrera ordenada, algo que habitualmente、eh, siempre bregamos en el boxeo, que puedan los diferentes boxeadores tener una, una carrera、eh, ordenada y p o d e r llegar bien a, a las grandes peleas. En este caso、eh, te va a tocar un, un gran combate frente a Lamon t Peterson. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con eso, Lucas? Estoy、eh, sí, muy bien, la verdad que bueno, venimos las grandes bien hace un par de años ya. Eh, la verdad que muy contento como o c a c i o n o pero bueno, eso todo es todo gracias a l sacrificio que siempre hago,、eh, y bueno, las ganas que le meto a los entrenamientos y a las peleas, y sabe s que, que me pone muy contento de, de estar donde estoy, y bueno, hay que cuidarlos, así que le e s t o dando todos los días muy d u r o s los entrenamientos, y, y bueno, con el buen equipo que hemos formado, así que la verdad a es l l o igual, le tengo que agradecer mucho. El público rosarino bueno, te recuerda y muy bien en, en tu paso aquí por la ciudad. Eh, combatiste eh, con Luis Ernesto José,、eh, también a, le diste un, un gran nocaut a Rogelio Castañeda Jr. Y, y debutaste justamente con un rosarino ganándole por nocaut también a Leandro Almagro. Así que、eh, el público de boxeo de la ciudad de Rosario siempre te tiene muy presente, Lucas. Sí, no, yo siempre igual le digo a Mario de la ciudad que siempre me gusta pelear en Rosario, porque, y es verdad q e l o digo, no es porque me está haciendo eso, es que, que, que me gusta pelear ahí porque la gente me, me trata muy bien, y la verdad cuando subo al ring me, me recibe muy bien, y siempre porque, que me gusta pelear en Rosario, y porque la gente me trata bien, porque me siento bien, cómodo, así que pues, muchas gracias a la gente de Rosario que, que siempre me está... Alentando y apoyando, y la verdad que, que para mí que sería un gusto pelear de vuelta, y t que a mí me gusta pelear. Sí,、eh, y realmente, bueno,、eh, tenés un, un, un combate muy bueno por delante, pero venís haciendo las, las cosas bien. Realmente、eh, vimos que fuiste perjudicado en dos oportunidades en Estados Unidos,、eh, justamente con Sap Jude y Devon Alexander, pero después se notó que incorporaste algo. Eh, a tu boxeo,、eh, un poquito más de, de, de agresividad si se quiere ir a, a intercambiar golpes, y me parece que te fue dando un, un muy buen resultado. Vimos un, un cambio en Lucas m a t i s s e、eh, que, que le dio resultado、eh, en Estados Unidos y, y ganando las últimas peleas por nocao, ¿no? ¿Estamos en el aire, Lucas? Hola. Bueno, perdimos la comunicación, lo mismo. Vamos bueno, a intentar nuevamente. Por, por ahí lo, lo, lo vamos a recuperar. Estábamos charlando, lo recordamos a la audiencia con, con Lucas m a t i s e que va a tener indudablemente un rival este, difícil.、Eh, venía una pregunta que creo que se q u e de a d maduro, Damián: preguntarle qué sabe de su rival acerca de, los, de las virtudes y de los defectos, y si ya obviamente tiene la estrategia como para poder、eh, plantear algo diferente o continuar con el estilo que le conocemos a Lucas m a t i s e Lucas. Sí, hola, estaría cortado. Ah, ¿cómo está? s Mira,、eh, me presento Luis p a r p a c e l i un gusto de escucharte y por supuesto、eh, comienzo diciéndote que te felicito por la trayectoria que tenés hasta el momento, por tu conducta. Y lo que me interesaría en particular es que le cuentes al oyente de Boxeo Planeta si conoces virtudes y defectos de tu rival.、Eh, bueno, h o l a la verdad que... que no, no me gusta mirar videos. Eh, de mis rivales nunca hago, p o r ahí miro uno o dos rounds、eh, y nada más.、Tío. Sé que un,、eh, el próximo rival que tengo, sé que es un buen boxeador, peleador,、eh, que sabe tirar buenos golpes, buenas combinaciones, pero、eh, después de mirar tornarme a estudiarlo, no, tío, la verdad es que no.、Eh, pero me estoy entrenando muy bien, siempre lo hago, siempre he tenido eso o ¿no? n de, de entrenarme bien. Eh, ni cuando p u s e con Carl j u d a ni con a l e c a n d a r a ni con José, ni con nadie, miré video s y.、Eh, ¿Qué es eso? Me j o r e、eh, s mi forma de ver y pensar, no, d o n e g o c sé. Así que yo me entreno,、eh, doy lo mejor d e m í a la mañana, doy lo mejor d e m í a la tarde y, y arriba al ring, somos dos y l e me meto todos los ganos. Lucas, decía hace unos días atrás, Miguel Díaz,、eh, radicado en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, Un hombre de prestigio dentro de lo que es todo lo, lo vinculado al, al boxeo, de que indudablemente sos una figura de primer nivel, de, de, de mucho prestigio, que te ganaste el respeto, la consideración de todo el ambiente de, de, de, de la Meca del boxeo.、Eh, esto obviamente es un buen piropo. Y me imagino que para vos es la retribución a tanto esfuerzo, a tanta dedicación, para vos y para toda la gente que tenés alrededor, para tu entrenador, la preparación física,、eh, toda la gente que hace la logística tuya.、Eh, ¿Esto te exige un poquitito más、eh, o, o sentís que de eso te olvidás apenas suena la campana?、Eh, n o la verdad que me pone muy contento. Yo cada vez que voy a Estados Unidos la gente de allá me recibe como. Como un ídolo, la verdad que es algo impresionante lo que pasa allá con el boxeador argentino o con el boxeo, pero,、eh, me reciben muy bien toda la gente la especializada del boxeo allá, la verdad que me elogia mucho, me habla muy bien, la verdad que a mí me pone muy contento y, y por eso capaz que, que siempre te ha quedado mejor y, y bueno, que, que sigan hablando bien de mí,、eh, a mí me t o n e muy contento porque yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Eh, siempre voy de frente, entrenando,、eh, que es lo principal. n o Así que a mí me pone muy contento que, que toda la gente de allá de Estados Unidos,、eh, los mejores、eh, que opinan de los feos, no hablen bien de mí. La verdad que, que me pone muy contento. Porque viste, estaba escuchando a, a Chávez, que, que estaba hablando muy bien de mí,、eh, y un montón, no oscaré la bolsa, o muy importante. Yo antes la miraba por la tele y que ahora. e t o y a la vez, la verdad, que para mí es muy importante. Si te pido que resumas en dos o tres palabras、eh, lo que es Cuti Barrera, ¿qué podrías decir?、Eh, un gran, para mí un padre. Para mí un padre. u n excelente persona. Nada más y nada menos. Lucas,、eh, te decía antes de que se nos cortara la, la comunicación,、eh, habíamos visto que había hecho un, un pequeño、eh, cambio en tu boxeo. Eh, te, te pusiste un poquito más agresivo, si se quiere ir un poquito más al frente y te dio resultado en los últimos combates porque venís ganando por nocaut.、Eh, ¿Te diste cuenta de eso? ¿Lo, lo fuiste buscando? ¿Sabías que necesitabas un, una vuelta de tuerca más para, para poder、eh, bueno, destacarte un poquito más en Estados Unidos? Después de lo que, de lo que te viste perjudicado con esos dos combates、eh, frente a Saab Judá y, y de Bon Alexander, ¿no?、Eh, sí, fueron peleas. que me abrieron mucho los ojos, que me dieron muchas experiencias y creo que por eso, por la s experiencia s que, que me dieron, la s experiencias, es derrota, s creo que me vinieron bien. bien, yo sé que gané pero me vinieron bien、eh, saber cómo era mandando la mano y creo que, que eso me, un, me hizo un clic en la cabeza y le empecé a meter, siempre、sí, pues, que e s t u v e al fin e s t u v e con ganas pero ahora creo que la p a r t i r de e s a derrota como que Que empecé a, a buscar otra cosa, n ¿no? a buscar más fuerza, más,、eh, más personalidad mía arriba e l ring y nada resultado con, con los rivales que vinieron después n ¿no? de la cerrita para acá.、Eh, la verdad que yo me notaba muy cambiado,、eh, en la fortaleza física y en la cabeza también tengo mente ganadora. Cada vez que subo un ring、eh, no pienso en otra cosa que, que en ganar y. La verdad, que creo que esas dos derrotas me enseñaron mucho y, y ahí f u e n Cández. Vos a b é s que yo creo que a veces se, se pierde para ganar, y este es el、eh, eh, caso de, de las dos derrotas, porque el que tiene buena apreciación en el boxeo, o por lo menos se aproxima a tener una apreciación medianamente digna, en aquellos combates en que las tarjetas no te favorecieron, este, también ahí empezaron a conocer en vos un poquitito de prestigio. Me parece que、eh, es uno de los casos donde dice, Che, mira. Cómo a veces perdiendo en las tarjetas alguien logra la consideración. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, no todo el mundo lo logra. Sí. Porque sí, hay formas pero, y formas de perder. Seguro. Seguro que la gente h a c siempre me dio ganador y siempre que veo yo, ya me dicen que yo soy invicto.、Eh, pero me vinieron bien, la verdad que me vinieron bien las dos derrotas, me dieron mucha experiencia. Y la verdad que, que a partir de ahí c a m b i ó mucho. Yo arriba, arriba. De... Lucas,、eh, sabemos que Lamon t Pérez Pérez tiene varios nombres de fuste en su récord. Realmente ha peleado con Timothy Braille, Víctor Ortiz, Víctor Cayó, Amir Khan, Keldal Hall. Realmente nombres de primerísimo nivel.、Eh, ¿Pensás que él、eh, te respeta en el orden de estos nombres? s、eh, é l está preparado para pelear con, con un verdadero campeón como Lucas Matice? Sí, sí, seguro, tiene muchos nombres de p r e s t i g i t o s ha peleado con unos excelentes goleadores. Te respeto porque ha peleado y un excelente peleado.、Eh, pero creo que me va a respetar también, que creo que, que, que no me mira como si no hubiera peleado con un argentino, como, como por el paja, ¿no? Claro.、Ah. Eh, creo que, que me mira con otra, con, otra, con otra forma. Claro, y esto hace referencia a, a lo que vos decías a, al comienzo de la charla, que te ganaste ¿Cómo? un lugar y un respeto en Estados Unidos, que cuando vos llegás. Eh, bueno, todo el mundo, más allá de que te conozcan por, por tu nombre,、eh, me parece que te, te, te respetan por lo oxístico, por lo que es l u c a m a t i s s e arriba del ring. Claro, sí, seguro, él me está mirando de otra forma y se ha preparado la conciencia porque sabe que no va a tener una pelea fácil, a lo mismo que yo, yo me e n t r e n é muy duro,、eh, porque s é queda a c e n una pelea dura hoy día. Y hablando de entrenar duro, contanos、eh, cómo te, te llevaste en los guanteos con Sebastián Luján,、eh, el Rosarino sabemos que te, ha, te está ayudando en la preparación, ¿cómo, cómo anduvo eso? Muy、no, bien, David, la verdad que Luján siempre me viene a ayudar.、Eh, hoy hicimos o c h o round, igual de poner muy fuerte,、eh, aparte él sabe cómo、eh, poner pleno el ritmo que tiene Nachán ¿no? y, y la verdad que nos ayudamos mucho. Y, Y, y siempre que hacemos, aguante con él, la verdad que nos cagamos, Carlos, porque d es que tenemos el ritmo de allá de Estados Unidos, y la verdad que son ...hoy hicimos ocho runs, pero en ocho runs muy duros, y siempre, siempre vienen ayudando, la verdad que t e n m o s r a d e c i d o también la parte de buena gente. Lucas,、eh, me resta desearte lo mejor, y lo mejor sería que tengas en la victoria la mejor respuesta a tu sacrificio, a tu capacidad. Eh, al esfuerzo que también hace la gente que te rodea, y que por supuesto en aquellas cosas que vos consideres que son tu fuerte, este, te levantes、eh, ese día y tengas una buena noche. Que tus impactos、bueno. preferidos este, te salgan con el recorrido perfecto, ese que hacemos tanta fuerza por los pugilistas argentinos cuando los vemos y sabemos cuáles son sus manos este, preferidas, cuáles son sus virtudes. Así que te mando un abrazo grande,、eh, gracias por atendernos. Estamos realmente muy cerca de la fecha, así que de tu parte demuestra que sos una persona que tiene idea de lo que significa la prensa y la respuesta para el público local. El abrazo más grande para vos, para tu familia y para la gente que te acompaña. Bueno, muchísimas gracias, l a r a de o n Muchas gracias por l l a m a r m e、eh, bueno, estoy en u entrenado muy duro. Voy a hacer una pelea muy buena. Voy a dejar lo mejor, como siempre. Y bueno, mandar m n saludo a toda la gente que está escuchando.、Eh. Te está, te está escuchando también,、eh, vemos por, por internet Cuti Barrera, Gerardo Pereira. La gente que, que te acompaña, yo le quiero mandar un agradecimiento en su persona a Icuti porque él、eh, me dio una mano para que podamos contactarnos con vos.、Eh, realmente, b u e n o quiero que también、eh, no, nos cuentes、eh, quién es todo tu equipo, nombrarlos así. Bueno, la, la gente también sabe、eh, que esto no, no solamente lo que se ve de Lucas Matice、mm. arriba del RIN es Lucas Matice solo, sino también me parece toda la gente、sí. que lo acompaña, ¿no? Sí, n、no, a d a hemos formado un equipo, la verdad que. Muy bueno,、eh, estoy muy agradecido con ellos y, y los requiero porque se la juegan conmigo,、eh, están siempre conmigo, siempre dando lo mejor.、Eh, y al equipo b uno e está el t i t o de Alera,、eh, después del Colorado Fernández, está Ferrara Pereira, el Estado Físico, está p i t u f o、eh, el doctor Leguizamón, Arano,、eh, mi mamá que me está acompañando ahora y ya、bueno, hace dos semanas. Eh, todo el equipo que viajamos siempre, y la verdad que estoy muy contento y agradecido de, de ellos que, que confían en mí y t o d a v í a vienen a trabajar conmigo. A todos los pibes que me han ayudado, que son un montón, la verdad que agradecerles a todos ellos. Y, y bueno, entonces, muchas gracias por, por ayudarme y por confiar en mí. Vos sabés que te recuerdo, Lucas, que esta es la edición número 134 de Boxeo Planeta. Este programa queda grabado. Eh, se escucha obviamente en el momento que cada compatriota o cada amante del boxeo lo desee en cualquier parte del planeta, porque está doblado a todos los idiomas lo que se publica inclusive en el blog. Así que, bueno, este, si te querés escuchar, este, lo, lo podés hacer metiéndote en el blog boxeoplaneta.blogspot.com.、Eh, el abrazo grande、gracias. y te saluda, Damián. Lo mejor para vos, amigo. m ¿eh? a gracias. Bueno, gracias, Lucas. Gracias. Eh, eh, Eh, gracias por, por la humildad de atendernos. Realmente no, no teníamos la, la posibilidad de, de, de haberte tratado. Realmente、eh, se nota que sos un gran boxeador, pero mejor persona y, por supuesto, la mejor de las suertes. Y te vamos a estar llamando para tu regreso, Lucas. Gracias por todo. Claro, ¿eh? Muchas gracias y gracias por llamarme. y, y b Un e o un saludo a toda la gente que está escuchando. a Rosario, a Dios que... Darle... Ojalá que pueda volver a a t e n e r a través de é como t u e h i c e hoy, que me gusta que puedan pasar p r q u e la gente me trata muy bien. Y bueno, a todos los que están escuchando, los que van a escuchar esto, que, y a la otra Cuti, que, que seguro que está escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> muy bien. O sea, bueno, bueno. Un abrazo muy、Chabru. grande. Ha pasado por Boxeo Planeta, una de las figuras más importantes que tiene el Boxeo de Argentina y del mundo. Nada más y nada menos que el señor Lucas Matisse, que el 18 de mayo va a enfrentar a Lamon Peterson. Este último que verá esmerarse mucho para ganarle a nuestro compatriota. Sí, Luis, esto va a ser en Atlantic City y va a estar en el título en juego,、eh, va a estar pactado a las 141 libras y el evento será llevado a cabo por Golden Boy Promotion. Nos vamos al primer paréntesis y ya regresamos con Boxeo Planeta. 18 grados, 7 décimas. La humedad, 72%. Libertad la radio de todos. Espacio Publicitario. Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en f u n e s Carnicería El Roje. Carnicería El Roje. La esquina de la buena carne en f u n e s Fin Espacio Publicitario. Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090. 558-1091. Correo electrónico amlibertad.argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz i l o e r t desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio. Todas las cosas. Espacio Publicitario. Olimpia Deportes, box, marciales, natación, Danzas, e e p o Jocs, r t s r marciales, e s a a a t c i ó n n d guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de i v i d i d o y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpia.deportes.com.ar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 Bueno, muy bien, 20 de 32 minutos, seguimos en Boxeo Planeta. Nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-418-262 y también al 0341-156-16-8686. Agradecemos y mucho la colaboración en lo comercial de FAS SRL en Recapado de Neumáticos. Líderes en la ciudad de Rosario, como así también Marcelo Vidrieras, en seguro respaldo de la compañía La Segunda. Y por supuesto, implementos de boxeo, todo deporte de contacto. i n c l u s i v e si tenés alguna chancletita que hace danza o algo por el estilo,、eh, llegate a Mendoza 1028, porque ahí, ahí vive Olimpia Deportes. ¿eh? A quien agradecemos mucho,、eh, principalmente en Gustavo, a todos sus, sus compañeros de trabajo, a todos sus empleados. Este, realmente un líder dentro de lo que es、eh, los implementos para boxeo. Y por supuesto, Damián, si querés mencionar a quienes están acompañándonos en Boxeo Planeta, h á c e l o despacio. t Sí, Luis,、eh, déjame c o n f i r m a r m e también una, no, una noticia de, de, del día:、eh, la pelea de Lamon t Peterson frente a Lucas m a t i s s e va a ser televisado.、Eh, ya estaba confirmada la transmisión por Direct v Sport, en el canal 610. De DirecTV, pero también ya se confirmó que la TV pública va a, bueno, a dar la, la gran velada en la que nuestro argentino Lucas Matice、eh, va a enfrentar a Lamon t Peterson. Así que todo el mundo、eh, en nuestro país va a tener la posibilidad por la TV abierta de ver este, este gran combate de, de nuestro Lucas. ¿eh? Eh, le mando también un saludo a toda la gente que está escuchando por internet, por supuesto. A, A Alcuti Barrera que no, nos, está, nos está siguiendo, también a José Gallo, r o l i Cañete, Marisa Portillo,、eh, Gerardo Pereira, Juan Manuel Sazali, el hombre que colabora también con c a m p e o n e Serrín, que es parte del programa.、Eh, le mando un abrazo grande también a Javi Wilson Ramírez,、eh, desde Las Vegas,、ah, eh, el hombre que, que, que entrena sí, sí. en el gimnasio de Floyd Mayweather y que lo estuvo、eh, preparando y entrenando a Sebastián Luján cuando, estuvo, cuando fue a su paso. Eh, uh -huh. Por el gimnasio de, del gran、eh, Floyd Mayweather, en el que、eh, vamos a dejar algún parecer,、eh, cada uno, Luis, de lo que fue esa pelea. ¿no? Eh, seguimos eh, con el orden de la información.、Eh, vamos a tener、eh, este próximo、eh, 25 de mayo, eh, sábado, eh, el bonarense e Marcelino Nino López arriesgará su invicto. Y su título latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el campeón argentino Superpluma, el tandilense Sergio Loco Lima Escobar,、eh, en uno de los combates de fondo de la velada que Arano Box organizará、eh, en Villa Mercedes, San Luis,、eh, como gran parte de los festejos de la vuelta de los restos de José María el Mono Gatica, uno de los más grandes ídolos del boxeo argentino, a su ciudad natal. Tenemos que c h a r l a r un día de esto con, con Mario Arano, ¿eh? Sí. Eh, hace, lo hicimos un ha pasado par de años. Lo sabes, Mario Corporó. Exactamente. Por y, y lo bien que nos atendió cuando estuvimos en Junín. ¿eh? Eh, Luis, eh, yo, vamos, yo te, vamos te corriendo un, con, el, con el. Te puedo tirar un t u i n t o Dígame.、Eh, yo titulé Floyd, jugó con el fantasma. No sé cómo lo viste vos, pero creo que la esgrima boxística, el repertorio, lo que expresó Floyd Mayweather frente a. Robert Guerrero este, es para el regocijo de aquellos que entendemos que se pueden hacer para boxear, como es el caso de Floyd Mayweather, pero también、eh, dentro suyo hay un corazón enorme para poder brindarse y poder saber、eh, cuáles son los elementos fundamentales para. Incluso psicológicamente doblegar a su oponente. Sí, Luis, yo realmente me parece que tenemos que arrancar,、eh, y, y te lo voy a hacer eh, resumido: eh, arrancar por los 36 años de Floyd Mayweather.、Eh, 36 años para un, para un boxeador ya es una edad、eh, que se complican ciertas cosas: la movilidad, la reacción, los reflejos.、Uh -huh. y, y es algo que se le venía cuestionando a Floyd Mayweather, pero realmente demostró. Que está intacto, que tiene los reflejos、sí. eh, de, de, primer, de primer nivel,、eh, no, no, no recibió casi golpe, salió con la, con la cara、eh, limpita, con un boxeador bastante más grande, bastante más、eh, potente, pero que en ningún momento logró meter una mano de pleno, un golpe que un golpe por lo menos poder, pusiera ¿no? las cosas en su lugar.、Okay. Eh, nada de eso sucedió, nada de lo que había、eh, prometido el, el fantasma. Eh, realmente, el padre de, de Guerrero dijo que、eh, Floyd Mayweather había disparado todo el combate, pero ¿qué quiere este hombre? ¿Que se le plantea a, a que le pegue su hijo? Claro, realmente, entonces, no, no.、Eh, lo de Floyd Mayweather es.、Eh, no estamos acostumbrados en, en esta época a tener un boxeador diferente.、Eh, en la década del 80, 90 teníamos、eh, muchísimos boxeadores diferentes. Y claro, estábamos ahora、eh, a frente que, a uno. A, a, mí sí, a mí lo que me preocupa es que gente que hace tantos años que está detrás del boxeo no sepa diferenciar lo que es un, un, un, un noqueador nato, lo que es un, un, un hombre que trabaja en el boxeo, de lo que es realmente un estilista.、Eh, lo que lamento es que apenas termina el combate,、eh, se dice que se lastimó nuevamente la mano derecha y por eso no vino el triunfo por la vía rápida. Que de haber. Tenido la manito como corresponde, yo creo que ganaba antes del límite.、Sí, eh, no solamente por potencia, sino por la calidad del recorrido, sus impactos. Se fue a hacer ¿eh? chequeos eh, post pelea para ver si había alguna una fractura, que no, no, no había, solamente una distensión sí, en una de las manos. Y, y coincido con esto que vos decís, Luis. Me parece que hubo golpes de recorrido sí, perfecto, perfecto.、Eh, llegando de pleno. Que en ningún momento、eh, lo pudo hacer Guerrero. Me parece que hay muchísima diferencia en lo, en lo técnico, en lo boxístico,、eh, en todo. ¿Y qué queremos para Floyd Mayweather? A ver,、eh, lo, lo, lo quieren...、Eh, hablan del canelo. Y yo no sé si el canelo va a ser medida para Floyd Mayweather.、Eh, probablemente el canelo sea、mm, más potente. Pero cuidado que Floyd Mayweather ya peleó con gente noqueadora, mismo lo hemos visto combatir con Víctor Ortiz y le, y le propinó un nocao、eh, sí, sí, terrible. Sí, sí. Si bien、eh, fue un nocao que se recuerda como, como bueno, un, un nocao diferente porque、mm, eh, Víctor Ortiz no estaba cubierto y、mm. bueno, hace más del combate, pero、eh, ha peleado con mu muchísimos、mm, eh, boxeadores noqueadores en su historia, en esto de estar. Eh, creo que lleva 13 años en el primerísimo nivel, Floyd Mayweather.、Eh, y、claro. ya han pasado también varios a r g e n t i n o s Yo me e a c u recuerdo d o r la pelea cuando、eh, peleó con, con Cuello.、Eh, ah, en esa、sí, categoría、señor. yo no recuerdo sí, si, sí. si, si sí. Superpluma, no, no me acuerdo en qué categoría.、Sí. Pero ya en ese momento、sí. era Floyd Mayweather del primer nivel. Y hoy estamos hablando, después de 13 años, de un、sí. Floyd Mayweather que no tiene rivales con 36 años. Cuando uno se. Pone frente al televisor o que va a presenciar el espectáculo en sí, no、eh, encuentra habitualmente, como vos muy bien decías, tal vez en la década del 80, 70 o algo por el estilo,、eh, la posibilidad de decir más allá de ganar, perder o empatar, uno va a regocijarse con una expresión técnica. ¿eh? Yo recuerdo、eh, que es lo que hacía cuando veía a Gustavo Vallas, por ejemplo, por nombrar un con nacional. Uno sabía qué es lo que iba a v e r cuando iba a saber a Nicolino Loche, sabía qué tipo de boxeo iba a desarrollar, como también sabíamos q u é iba a h a c e r a ver Laudonio, o también teníamos más o menos una idea de lo que era Horacio de la Pantera Sanraño, o Ramón Lacruz, o algo por el estilo. Yo no tuve la posibilidad de disfrutar a un Cirilo Gil, que dicen que era un, un maestro de aquellos, como lo fue José Ríos y demás. Pero yo creo que Floyd Mayweather ya hace muchísimos años está más allá de un triunfo, un empate o una derrota. Es indudablemente un regocijo para aquellos que nos gusta el arte de pegar y no dejarse pegar. Sí, y se llevó nada más y nada menos que 32 millones de dólares después de una pelea que no le trajo un, no, mucho no, más trabajo no, que o t r a s Claro, le da la tranquilidad、eh, de poder p a g a r s e l a s h a m b u r g u e Sí, a sí, creo que sí. sí. sí. Dice que, que no tiene problemas、eh, de, de ya planificar su próximo combate. Eh, se descartó ya por completo lo de m a n n y p a c q u i a o Es una pelea que ahí sí se tendría que haber hecho. Todo el ambiente del boxeo la quería. No sé por qué no s e d i o no se pusieron de acuerdo entre los、eh, diferentes promotores. Es,、uh -huh. Esto es algo que le hace mal al boxeo. No bien, mal. En, en, en otras épocas, cuando hablábamos recién, Luis, de la década del 80,、eh, vimos enfrentarse a, sí, a Ray Sugar、no, Leonard、no, con, con no, Tommy h e a r en un sí, gran、no. combate en el que Tommy h e a r iba ganando y gana por knockout、eh, sí. Ray Sugar Leonard, o mismo Ray Sugar Leonard con Marvin Hagel,、no, Marvin Hagel con Roberto Durán.、No, esa década、no, divina del oxeo, p o d í a m o s haber vivido, aunque sea un combate que nos recordara aquella no, no, época. No, no. No, no se dio, me parece que、no. ya Mari Paqueado, después del knockout de Juan Manuel Márquez, no va a ser el mismo. Tiene una、no. pelea pactada con Brandon Ríos, con me Brandon parece Ríos, equivocadamente、sí. tomado el rival. Brandon Ríos es un rival de muchísimo riesgo eh, para eh, Manny eh, Pacquiao, eh, erigoso,、sí. después de ese soberano nocao que recibió. Yo, me parece、no、que, como、decirlo. se dice siempre, y la historia lo refrenda así: después de un nocao como el que recibió Manny Pacquiao, no, no, se, vuelve no, a hacer el no mismo. se vuelve a ser el mismo. Pero bueno,、eh, no sé si te empecinaste o ya lo tenías preparado, pero este, me volviste nostalgioso. Porque vos nombraste esos personajes, y yo me acuerdo de Wilfredo Gómez, de Wilfredo Benítez, ¿eh? de Daniel Coloradito López, de Pipino Cuevas y toda esa muchacha, de, de m a n o d e Piedra Durán, y uno no puede menos que decir este, cuánta calidad, cuánto prestigio, cuánto estilo definido de cada uno de ellos. Ya sabíamos qué es lo que podíamos esperar ¿eh? de, de, de, de esos pugilistas que realmente nacieron para, sobre el cuadrilátero, demostrar realmente que el boxeo. Eh, no estirarse mamporros, como suelen decir aquellos que quieren desmerecerlo. Hacemos un separador y nos metemos en el último cuarto de programa de Boxeo Planeta. Muy bien, en la continuidad de la edición número 134 de Boxeo Planeta, le decimos que en el próximo programa vamos a sortear la orden. Gentileza de Olimpia Deporte s por valor de 200 pesos para que alguien vaya y se compre un implemento que necesite. Qué linda cosa. e ¿no? s t a n las remeras que nos hizo、eh, el... sí. no, igual te te vemos, Olympia Olympia te... nos permitió lucirnos ampliamente. Y regalarle a amigos、Así、en、es. la velada que estuvimos、eh, en el estadio de Vélez. Yo,、eh, Muy、Así、buena con, con Martin Murray y, y Sergio Maravilla Martínez en la espalda, con el logo de Boxeo Planeta y por、Sin、supuesto、eh, también la, el logo de, de Olimpia Deportes. ¿eh? Quiero hacer un, un, un, una pequeña reflexión, una, un, un, dar una opinión ¿no? eh, y también una solicitud.、Eh, y esto tiene que ver con, con hacer periodistas, periodismo de periodistas, no, no, no, no es solamente mi costumbre, yo no creo que siempre quede del todo bien. Pero llamo a la reflexión a aquellos este, colegas, más allá de los años que tengan de, de, digamos de trayectoria, de, de estilo, de conocimiento, de haber viajado detrás de los campeones,、eh, de haber estado en los gimnasios, de, de, de saber de qué se trata y demás,、eh, a más de uno le pido prudencia.、Eh, le pido prudencia a la hora de opinar.、Eh, a la hora de opinar a favor como también de opinar en contra. De buscar lo que yo no sé si lo logro. Lo digo con humildad, el equilibrio. Una cosa es,、eh, digamos, por ejemplo, la entrevista motivadora, que se fundamenta en p u g i l i s t a s de cierta calidad, que uno sabe en realidad que lo que necesitan también es el reconocimiento, todos buscamos reconocimiento, pero en algunos casos creo que、eh, en algún, eh, se manifiestan opiniones que están más en detrimento de lo que nos da de vivir. de lo que nos da、eh, la posibilidad de disfrutar lo que es el boxeo.、Eh, ¿Usted e s quiere n un nombre? No, no lo voy a decir porque cada uno de los que pueda estar escuchando este programa sabe que cómo viene trabajando,、eh, cómo le gusta trabajar, cómo le gusta encarar la crítica de la actividad. Pero yo sé que en algunos casos hay gente que no reflexiona y le encuentra la justa medida a lo que tiene que ver con lo que está diciendo. Esto pasa en muchas actividades, ¿sí? pasa en el fútbol, pasa en el automovilismo, pasa en el rato. Muchachos, vivimos de los pugilistas, vivimos de los entrenadores. Tengamos prudencia con lo que decimos y, por sobre todas las cosas, a la hora de la verdad, muchas veces para sacar alguna duda, charlemos con el protagonista y preguntémosle crudamente lo que creamos que nos va a esclarecer, no a nosotros, sino a lo que más importa, que es al oyente, al que le debemos. El, el, el, la deferencia de decir: Yo quiero saber qué es lo que ha pasado este,、eh, y, y qué realmente no, no, no, nos pasa con, con los boxeadores habitualmente. Ustedes dirán: ¿Por qué hago esta pequeña editorial? Porque yo me he encontrado con algunos muchachos de muchos años a esta parte que, sobre Sergio Gabriel Maravilla Martínez, han sido totalmente injustos, como si nadie hubiera tenido una mala noche. Como si nadie hubiera tenido la posibilidad de levantarse con el pie izquierdo un día. Bueno, como si nadie. Viendo, claro, yo por eso digo que tengo ganas de que al aire un día, charlando con Sergio, este, diga lo suyo. Porque yo no creo que nadie se proponga tener una mala noche. Yo no creo que todo el mundo tenga la deferencia de decir voy a llevar Las Vegas a g u i n i e r s por ejemplo. Y después encontrarse con que de buenas a primeras creemos que en el hombre perfecto. Ojo, ¿qué nos pasa con el fútbol? Este es el país donde se discute a Maradona, donde se discute a Messi, donde se discute a Nalbandián, donde se lo discutió a Guillermo Vila, donde no se le da el lugar que corresponde a Carlos Reutemann. Entonces, muchachos,、eh, busquemos el equilibrio. Ni tan, tan, ni muy, muy. No, es ¿eh? lo, lo que decía Pablo Sarmiento el otro día en declaraciones que. Que bueno, que él respeta, por ejemplo, si hay una. Un, en, en la diferente apreciación de los、eh, colegas Luis, algunos l o tenían un punto a Martínez, otros l o tenían un punto a Murray. ¿A usted dio no, su punto, tarjeta? Yo l o tenía un punto a Sergio Maravilla Martínez. ¿Y, y, y, y, ¿y recuerda y, y, te, qué tarjeta tenía yo? Usted tenía un punto a Murray. Claro, y hice la reflexión que coincidía contigo、claro. y con muchos colegas. No, ¿por, ¿Por qué? Cada uno hizo su p o r q u e no hizo lo suficiente para ser campeón del mundo. No, seguro, es lo, lo, lo que yo. Y, y después yo estuve haciendo una, una pequeña evaluación de por qué se llega a ese punto、uh -huh. en, en, en el criterio de la aplicación de cómo se va llevando la puntuación round a round.、Eh, y cuando en el round. Eh, el boxeador el, el, es un round muy parejo, y hasta si se quiere, hubo algún golpe de, de Murray. Muchas veces uno se inclina por el campeón porque no hizo en el round lo necesario para decir: Te lo di el round porque te estás queriendo llevar sí, el título del mundo. Sí, sí, sí, Entonces, uno siempre sí, sí. tiene ese costadito. De reservarlo para el campeón, porque realmente、eh, para buscar el título del mundo no se busca y no lo buscó Martin Murray, y lo demostró en los últimos dos rounds, que justamente se, se hablaba y se decía siempre、sí. cuando se peleaba 15 rounds, sí, después de que, que se, se peleara 12 asaltos, de, de, después de, de que el Consejo Mundial de Oxeo. Eh, lo decidiera de, de, de, después del de combate de, de Bobby Chacón con, con un asiático, en la que después bueno,、eh, muere de post pelea el asiático,、sí. una pelea muy buena.、Eh, bueno, digo esto porque me parece que los, los últimos、eh, dos asaltos son los asaltos del campeón. Me parece que Martin Murray se quedó, se quedó sin combustible, no lo buscó, le faltó. Y mismo, ¿sabes lo que me llamó、sí. la atención, Luis? Y, y por ahí vos podés coincidir con esto. Eh, no protestó para nada el, el fallo. En n i n g ú n momento levantó sí, la mano, sí, sí. en ningún momento se sintió ganador. Exactamente. Podría、pasa? haber dicho me estafaron. Y, Pero sí, el, cuando termina el combate, no levantó los brazos, no, no, no, no estaba eufórico como decir, bueno, no, gané. No, duda, estaba duda, como diciendo, me faltó. Eh, reconozcamos también que Mar,、eh, Martínez dio ventajas no solamente por la lesión en la mano, sino porque es un mediano chico e indudablemente son 38 años. Yo coincido contigo cuando vos muchas veces me decís, ojo con la edad, ojo con la edad. Por eso, cuando mencionaba los Pero, 36 yo, años de Mayweather,、claro. decías una、la、excepción、vencilla. como g e o r g e Foreman en su momento. Tenemos que arrancar ¿no? de, esa, de ese sí, parámetro. o puedes imaginar de acá a 8 años dónde va a estar Murray? Y, y Maravilla、sí. está peleando en el primerísimo nivel, y lo mismo el, para My a w e a t h e r Después hay costaditos que tienen que ver con el negocio de quién es el que vende más, vende menos. No, bueno, e s a son s cosas de, de, de otra índole. Lo cierto es que hay algunas cosas que son para tener en cuenta. Sobre el final, la, el, el marco de lo que tiene que ver con la seguridad, después de la pelea de Martínez se distrajo un poquito y hubo y unos vándalos. Así, ¿no? ring, hubo、claro. unos vándalos que, claro, y no permitieron que se hicieran dos combates que estaban programados del v a s q u i t o Saucedo.、Eh, que encima el chico humilde dice, vengo de dormir en el piso, declaró por televisión y me encuentro en un somier, y encima que no peleo me pagan mientras he tenido en alguna oportunidad que ir a combatir y me quedé sin la paga. Entonces, ese tipo de cosas hay que equilibrarla.、Eh, como también uno puede llegar a decir,、eh, en su momento, como decía Damián, que qué riesgo hacer un espectáculo al aire libre. Y tenía razón, Damián, es un riesgo enorme h a c e r l al aire libre.、No、es, es, lo, que es, lo que no teníamos en cuenta eran los fueguitos que venían después, pero fue un, fue un riesgo muy grande.、Eh, te destaco,、eh, Samson Lecoe, después de reconoció la bolsa, ¿eh? A, al Vasquito Saucedo. Sí, sí, lo, él lo dijo que. c o b r ó la voz,、sí, sí, corró la voz, pero bueno, que él no, no se sentía bien porque él quería combatir y mostrarse. Porque era una posibilidad,、sí. como vos dijiste, de esta pelea que por s e r g i o Martínez reales,、eh, te, te se、tocaba. trae desde la televisión de los Estados Unidos, la Meca del a Boxeo Mundial, si se quiere. Sí, sí. El Vasco se quería mostrar y, oh, y, y oh. todos los boxeadores!、Eh, eh, eh, mal lo de. Realmente lo vimos muy mal a. A mí, a Marchiano, no había、eh, ningún tipo no, de、eh, no normales, equivalencia. Con el español, con equipo、eh, de Martín. ¿Cómo e z me gusta decir a mí cuando algo no me gusta?、A、¿Cuál、verme. es el término que utilizo? La de los pesados fue un mamarracho. Ah, mamarracho. sí, sí. ¿Está?、Claro. La de los pesados fue un mamarracho. No, o sea, la de. i m r e s o e n t a b l e Impresentable. Un... Eh, impresentable, eh, impresentable. Después verdad, sabíamos que. Muy、eh, bueno el tema del. Había el pasado los 120、seguro. kilos.、Eh, sí. Este muchacho c e b a l l o realmente. Muy poco profesional, me parece que es una falta、claro. de respeto、eh, a la gente y también ahora, a la actividad de los bufeteos. Me p r e c e n espectáculo, estuve viendo a l g u n a gente、no. que filmó el alrededor de la parte VIP. Eh, Muchachos, de las 4 de la tarde a la 1 y media de la mañana, un catering para toda la prensa internacional. bueno le cuento, Como nunca le, vi, le, le cuento que a partir、vi. de este antecedente. ah Un día vamos、eh... a sacarlo a, a Daniel a r c u c c i ya hice algunos contactos. Ah, bueno, bueno. para que、eh, Hombre de. Hombre de, de la nación, nación, del gráfico, de un tipo de prestigio. u h m Eh, sí. Le decía,、eh, tuvo la, la posibilidad también de charlar con Chequibealo y, y le dio su parecer de l combate, ¿no? Para él sí, él me dijo que tenía、ah. un puntito para hacer que Maravilla m a r t í n a bueno, está bien, todo es. Hubo、eh, mucho, mucha disparidad hubo, con, con. Mucha disparidad, disparidad ¿no? hubo 60-40, eso f u e Ah,、yo、le he c o n t a b、sí. a discúlpeme, ¿usted sabe que a partir de este antecedente pero, de. Me, después de, una p r e n t a sí, pero yo le voy a preguntar, ¿no? lo estoy citeando、sí. porque me p a r e c e que... Se va a comprar, porque se comentó también en el ambiente periodista, usted se va a comprar los tiradores como Michael Buffer. Ah, los tiradores de Michael porque Buffer. Porque muchos amigos que lo vieron dijeron: a y este muchacho es un afortunado, Dice, ¿cómo d i e c lo estuviste, volevo? No, lo que pasa es que el destino hace que mucha gente. Cuando se dedica a algo, le pone todas las ganas, le pone toda la pasión y todo lo demás, a veces merecen esos premios. Nada más y nada menos que Fotito con Michael b u f f e r Y no es esto el, que, uno que uno va a buscar, el,、eh, como hacen algunos, el cholulismo ni nada por el estilo. No. Es gratificante ir a un espectáculo donde Michael b u f f e r Es el presentador número uno y uno de los más grandes, si no el más grande de toda la historia, que tenga la humildad, la deferencia de pararse. a l a celebrar y de decir, bueno, si este señor me pide una foto, me saca una foto. No, no, foto. Le, cont le contamos a la audiencia que coincidían、eh, los años、eh, de, la claro. de la sala VIP, donde estaban todos los protagonistas y, y、sí. la gente que, que estaba en la organización. Con la, la parte de prensa, y bueno, coincidimos en, en la salida del baño con, con Michael Buffer y cambiamos un par de palabras,、sí. me largué a hablarlo en inglés, bueno, un poquito de, sí, de claro, todo. Sí, <ríe> sí, sí, era sí, realmente. Me imagino. decir cada durez, p e r a h o me imagino, me dureza, me no, no, imagino. Guadalupe, su esposa, profesora、bueno. de inglés. Pero este, usted déjeme que se yo le quiero, me quiero cerrar con esto,、sí. eh, y no me quiero ir del tema, porque usted comentaba que、eh, hubo un, un, una muy buena atención a la a, a parte de, de la gente que había. Eh, pagado un altísimo precio por una entrada、eh, una a t e n c i ó n en el Luna Park, en la pelea que va q u está e programada ya, la que va a combatir Omar、eh, el huracán Narváez, que va a jugar、sí. la corona mundial supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, va a ser ante el nuevo retador mandatario Felipe、eh, o r u c u t a Esto va a ser el 25 de mayo,、eh, sí, sí, el, el, el sábado、sí. 25 de mayo, y、eh, como antecedente van a, a tratar de hacer、eh, bueno, todo lo que es el, el, el, el r Inside VIP, con, con Catherine, con Atención,、eh, con Sponsor, por supuesto, que, que puedan organizar sí, eso,、seguro. porque sí, sí, sí.、Eh, no hace、no、falta bajar el nivel. Claro, pero no hace falta,、sí. Luis, que recaiga la atención de esta índole sobre la entrada.、Porque、muchas veces, con una sponsorización, que se puede utilizar la propaganda y con eso se、sí. puede、eh, bueno, armar algo y darle un poquito más. Eh, a la gente que va a ver boxeo, también a la gente que está en, en la popular, se, se, se dice que va a haber、eh, diferentes j o y e t e r í a s para que pueda la g e t o d o por igual.、Eh, y me parece que se está tratando de copiar en el buen sentido.、Eh, copiar lo bueno es una actitud inteligente. Que tuvimos gracias a Sergio Maravilla Martínez、sí. de primerísimo、sí. nivel,、eh, como y, bien decías,、eh, estilo Las Vegas en Vélez. Me parece que el Luna Par,、eh, con la organización de la gente de Fénix, va a tratar. De darle ese costadito. Además, hasta lo merece el Lunapar mismo, que es una de las catedrales de, de, del espectáculo, del, de, del deporte, y, y, y de, del marco político y del marco social. Yo creo que Corrientes y Busar es una de las esquinas. A ver, voy a, voy a reiterar un, un término que todo el mundo dice, pero en este caso creo que encaja justo. Es un lugar emblemático de los argentinos. Allí sucedieron acontecimientos realmente valiosos, ¿eh? Desde todo s punto s de vista y notables y destacados siempre. Por ahí、eh, vi que también que va a combatir、eh, el distinto Cuenca en la misma velada de, de Omar Andrés Narváez. Va a haber、eh, grandes combates. Así es.、Eh, a se ver se ve se si se nos sorprende、pasa. con un nocao otra vez. No, no,、oh, no.、Eh, bueno, puede ser, r ¿eh? eh, Salud a la familia Bermúdez. Ah, no, ¿cómo no? A toda Gustavo, a Daniela, a toda la familia. Bueno, Luis, se nos estaba yendo el programa, pero、um, te cuento que. ¿Qué viene con va... de nosotros, Cebollita? Viene... Cebollita, Cebollita. Bien, con Alicia、eh, Fernández. Si me dejás que estoy y... consultando también la, la velada de, que va a existir este próximo fin de semana, que va a pelear、eh, y que tendríamos que haber hecho la referencia, pero por falta de tiempo no, no se pudo. Va a combatir eh, eh, Marcela Eliana la Tigresa, Acuña.、Eh, enfrentará nada más y nada menos que la hermana. De, los, de uno de los boxeadores, grandes boxeadores que fue protagonista hoy, de Lucas Martín m a t i s e、eh, La hermana Soledad m a t i s e va a combatir con Marcela Letigres Acuña. Esto va a ser este próximo viernes, 10 de mayo. Va a estar、eh, televisado por la TV Pública a partir de las 23.10. Va a ser desde el auditorio presidente Néstor Kirchner、eh, del Mercado Central,、mm -hmm. eh, Tapiales, provincia de Buenos Aires. Eh, en una organización de Mario Margosian, también、no. se va a estar eh, presentando eh, a ver Maximiliano el Cuervo Gómez, combatirá con el bonarense e Walter el Yacarés Sequeira.、Eh, por acá lo tenemos a Huesenlao Mansilla、eh, que va a combatir y chocará、Mirá、contra Pedro con Rocky, el r o c k y Flores. Flores. Sí, señor.、Eh, esto va a ser, repetimos. Este próximo viernes, así es. Soledad Matice va a enfrentar a la experimentada Marcela La Tigresa Acuña. Muy bien,、eh, nos preparamos entonces y agradecemos siempre a FAS SRL en Recapado de Neumáticos, un líder como así también Olimpia Deportes de Mendoza 1028, y también este, tenemos a presente hacer... a todos los gimnasios.、Sí. Eh, sí. Un ¿No、abrazo、no、a Luciano、sí. p l o n e anda medio perdido este hombre. ¿eh? Eh... Perdóneme que l o i n t e r r u m p o Usted、sí. de, de, puede、um, no prometerle, pero comentarle a los oyentes que tengamos la posibilidad de ir a hacer la transmisión de la pelea de Tiro de Mundo de Omar Narváez de Luna Parra. usted le gusta mucho Luna p a r r y cómo no me va a gustar, amigo? Yo iba por las mañanas, los sábados, a ver entrenamientos cuando se hacía por la calle, este no Madero, la otra, que siempre me olvido, pero. este Y los miércoles en el Luna p a r r el, el viejo. Lo pasaban por televisión y me llevaban. Ahí conocí a un boxeador que me llamó mucho la atención desde siempre, fue Carlitos Cañete.、Oh. Eh, de la época que lo hemos charlado con más de un colega, el campeón argentino Lucía Pantaloncito Blanco. La época de oro de, ¿Eh? del boxeo d o Sí, Europa, sí. ¿no? sí, sí. Allí, allí este, llenaron este, Gatica Prada, llenaron con Carlos Natalio Bonavena con Gregorio Goyo Peralta, Omar Narvaez. ¿Sí? Eh, iba a combatir con Daniel Rosas, el mexicano, y que por una, reportó, una reportó una lesión y perdió así el derecho de combatir el mexicano. Y、claro. por eso sale la, la posibilidad de que se le dé a, a, a, bueno, al, al mexicano que también、eh, va a tratar de, de quitarle el título a, a Narváez, Felipe Orucuta. Que para los expertos de los colegas、uh -huh. mexicanos、eh, es más dura la pelea contra Orucuta que contra Rosas, q u r a Narváez. Que también hablamos de un a r b á e、eh, z ya de 37 a 38 años. 37 a 38 años. Pero bueno, este, ahí deberá pelar a todo el oficio, porque en esta oportunidad entonces no serán todas flores. <risa> sí, sí, <risa> realmente. No serán todas flores.、Pues eh, vamos llegando, ya, vamos llegando ya al final de otra edición de Boxos Planeta, la 134.、Eh, quédate con AM Libertad, una radio de todas las voces. Uno de los clásicos, uno de los programas clásicos que tiene la radiofonía de la ciudad de Rosario es Lo que se viene de la mano de Alicia Fernández, un gran y excelente equipo.、Eh, anda el amigo La Pagés y una muchachada hermosa por ahí para hacer cebollitas.、Eh, el agradecimiento para nuestro técnico operador que siempre nos pone en el aire y para las autoridades de, de la emisora.、Eh, nos estamos encontrando,、Deja. si Dios lo quiere así. En el programa 135, usted quiere dar saludos, familia, querido Tina. Saludos, por supuesto, siempre a la familia, pero le quiero agradecer y dedicar este programa a, a Lucas Matice por, por la humildad de, de, de prestarse a, a un programa que es del interior y sabemos que,、eh, y me lo comentaba también,、eh, el Cuti tiene, está concentrado y, y por ahí no, tiene mucho requerimiento de los medios y, y a veces no, no, no, no le da el tiempo y se hizo、eh, un costadito para atendernos. Eh, este programa es para vos, Lucas Matisse. Gracias por todo.、Eh, bueno, entonces yo no voy a hacer menos, pero se lo voy a dedicar entonces para que quede todo contento a Cuti Barrera. Sí, señor. ¿eh? Eh, esto fue todo por, por hoy, edición número 134.、Eh, nos despedimos hasta el próximo miércoles de 20 a 21 por aquí, AM Libertad, 1090 en el Dial, una radio e todas las voces. Muy buenas noches.